Se aprobó la fase 1 de la vacuna argentina contra el COVID-19. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica aprobó el comienzo de la fase 1 de la vacuna ARVAC Cecilia Grierson contra el COVID-19. A partir de este reconocimiento, la vacuna entrará en el tramo de testeo clínico. La ARVAC Cecilia Grierson fue desarrollada íntegramente en la Argentina por investigadores de USAM y del CONICET, en conjunto con la Fundación Pablo Casará y el Laboratorio Casará. Durante sus estudios preclínicos se informó que el prototipo de vacuna, además de ser seguro, induce anticuerpos neutralizantes contra las variantes que circulan en el país. Denuncian despidos ilegales en el Parque Industrial 2 de La Plata. Tres trabajadores del turno anoche de la fábrica de guantes industriales Random S.A., ubicada en el Parque Industrial 2 de nuestra ciudad, fueron notificados este martes a través de un telegrama que la empresa prescindiría de sus servicios sin previo aviso ni al pago de la indemnización correspondiente. El lunes la empresa no los había dejado entrar acusándolos de haber faltado a trabajar el jueves anterior durante el feriado del 24 de marzo. Desde el sindicato de obreros, marroquineros y afines explicaron que es una represalia por haberse afiliado al gremio, por haber realizado una elección de delegados y por haber pedido de forma pacífica y sin ninguna medida de fuerza el cambio de convenio colectivo de trabajo. Un servicio que informa más cerca. Cerca Realizarán un abrazo simbólico en la secundaria Número 1 Manuel Belgrano Realizarán un abrazo simbólico En la secundaria número 1 Manuel Belgrano Docentes y estudiantes de la Escuela Secundaria Nº 1 Manuel Belgrano de La Plata convocan hoy a las 12 del mediodía a la comunidad educativa del establecimiento y a la comunidad en general a un abrazo simbólico en reclamo del arreglo de los graves problemas edilicios que la institución atraviesa desde hace tiempo. Esto es, reiteradas inundaciones, la caída de techos, baños clausurados por roturas estructurales de caños, pérdida de gas, faltante de vidrios en las aulas y ventiladores. El año pasado desde el establecimiento céntrico ya habían realizado un abrazo simbólico junto con la comunidad del Jardín Número 938, que también funciona allí, a raíz de la rotura de una bomba que dejó sin agua a ambos. La temperatura mínima para hoy en la región es de 5 grados y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.